...Jornada Contra Cultural, allí Allívaraz Compartín. En Cambias, calle Jocs Florals 4042... ...al lado de Metro Plaza de Sants... El ...día 9 de junio, de 7 y media a 2 de la mañana... ...organiza la aso Asociación Sociocultural La Musara. A las 8, presentación de la sesión La Musara... ...dibujando una mirada abierta... ...de 8 media a 10, dinámica participativa... ...en torno al asociacionismo y la contracultura... ...a las 10, cena solidaria... ...diez y media, concierto del cantautor Mateolica... ...a las 12, DJ Oskiman... Catifada popular, té, puestos de mercadillo, ropa de segunda mano, artesanía... ¡Os esperamos! Os esperamos.